En la radio, la fiesta nunca se detiene. Vive el carnaval con nosotros, al ritmo de la música y la diversión.